Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital, un poco de tecno, un poco de catchet, un poco de todo. Sebastián Catalano, Ricardo Sametbali. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, buen día, señor Sebastián Catalano Bienvenido a Control Z Buenos días, Ricardo Sámeto, ¿cómo le va? Bien, muy bien ¿Qué es esto que Fe acaba de feliz arrancar? Lunes, feliz para lunes para todos Arrancamos Control Z Sí Uno más, el número, creo que el número 13 del año Dato eh, absolutamente dato, sí. inútil No, bueno, dependiendo de dependiendo de qué, qué opine usted del, de la cabra Estamos complicados Digamos, hay que pasarlo. El número 13 está bien no es razonable, porque a veces le pifiamo con esto, ¿no? Tenemos un Sí, alguna vez vemos, un sí. registro de producción que va marcando los programas, sí. que por ahí pifiamo, algunos repetimos, hacemos sí. dos veces el programa Exacto. 10, pónele, sí. pero, pero bueno, bueno menos, no pasa nada. Más o menos estaríamos en el 13. Sí. Más o menos. Más sí. o menos. Está bien, perfecto. Enero no estuvimos, ¿no? Enero no estuvimos, arrancamos, arrancamos en febrero, enero, más está o, bien, o menos. Está sí. perfecto. Está este perfecto. Es el sexto año de esto que es un programa de tecnología. Un, un, un programa de negocios, un, un programa un un de tecnología de responsabilidad social empresarial, un poco de todo, un poco de todo, como, como señala el separador, la presentación de este programa que va de 10 a 11 aquí en Radio Palermo. En, en marzo arrancamos en marzo arran supuesto, Muy, bien está, muy bien, bien, está bien, la estábamos atento, probando. Atentos, sí. Estábamos no tenemos ni idea, no, tenemos, no, ni idea. No se no había ido de vacaciones, idea, sí, no sí. eh, bien. Bien. bueno, pasó la primera prueba de la mañana, Yamila. Bien, perfecto. Aplauso de nuestra operadora Natalia. Saluda. Y bueno esto está haciendo mate a la vez sí. así que lleva no, no. hace cálculos matemáticos en su sí. en su cabecita prepara mate con las manecitas o sea ojo. Mate, ojo con la relación entre el mate y la matemática ¿no? exactamente uh, Bueno el humor, sí, el amor, <risa> el sí, amor de la mañana no, no tengo internet ¿No tenés internet? No ¿Guío todo desde acá? Jugadísimo Yo sí. me, me olvidé la tableta hoy uh, Tremendo Me olvidé la tableta y me acordé antes de abrir la puerta de mi casa Y dije, sube vuelta un piso por la escalera o buscar la tableta No, algo, algo uh. Ustedes saben, eh, todo, el, todo el trabajo de preproducción que se hace Que es más o menos, bueno, empezamos a laburar cada programa un mes antes bueno. Entonces, día más, día menos Entonces, toda la información, tenemos todo un sistema súper sofisticado. Sí, muy online. Muy online todo. Eh, Multiplataforma, multitarea, multitodo. Que se nos cae internet y fuimos y historia. Mismo, claro, sí. Es el gran problema de usar Google Docs, Exactamente, exactamente. Bueno, Google Docs... Eh... anda bárbaro si tenés internet. Si no tenés internet, estás en el horno. Estás en es el horno. Como nuestro caso. Bueno, ya que estamos hablando de Google sí. y de Docs y de horno, sí. podemos empezar este programa con una noticia bastante... Extraña que sí. surgió cuando el viernes pasado Surgió, mirá, hay enganche Surgió el viernes pasado Vamos vamos a hacer un paréntesis antes sí. de esto Porque me dicen por por cucaracha la de Boca Me están gastando una hincha de Argentino Junior Vamos a ser rápidos, nos ayer? morfamos cuatro goles Está todo bien, sí. el, el miércoles jugamos eh, Jugamos contra New Soul Boys No voy a poder ir a Rosario Estuve el, el miércoles pasado en la cancha de Boca No tengo ningún comentario más para hacer Estaba jugando Nadal en este momento de la, la Copa la Copa Davis, no, Roland Garros. Sí. Roland Garros. estaba ahí, había perdido con un desconocido el primer set, estaba ahí en tie break en el segundo. En un rato vamos a informar cómo le va, algo más de deporte, no tengo nada más que añadir. Y ganó River, perdió Boca. Eh, todo sigue más o menos igual, faltan tres fechas para que termine el campeonato y Argentinos aparentemente se va a ir a la B, no, se va a, ir a la B juega hoy Argentinos Juniors, ¿con quién juega no, hoy? Eh? No sabe, no sabe. Ya Milabeti es, es hincha de es hincha de de argentino junior, pero poquita, ¿no? Porque si no, si no sabe hoy con quién van a definir la vida, eh. No tiene idea está de nada. medicada, está sí. medicada, medicada nuestra medicada, productora. Sí. Bien, muy bien. Bueno, volvemos a lo que nos ocupaba en esta mañana. Sí. Decíamos que había una novedad del de viernes pasado sobre Google y su vínculo con la Argentina, o por lo menos con los desarrolladores los desarrolladores de aplicaciones en el país. ¿Qué pasó, Ricky? pudió todo qué pasó eh, fue muy raro porque el viernes a la noche eh, empezaron varios desarrolladores argentinos recibieron una carta enviada por eh, google que decía básicamente que a partir de fin de fin de junio el, del 27 de junio eh, google va a dejar de aceptar aplicaciones pagas hechas por argentinos Vos sabés que Google tiene una un store que se llama Google Play Que es una tienda de aplicaciones Donde un montón de desarrolladores suben allí sus aplicaciones Muchas de estas son gratuitas Otras son pagas por medio de, de un acuerdo Más o menos siempre se siempre es el mismo Depende de las, las aplicaciones Las más exitosas supongo tendrán algún acuerdo diferente, ¿no? No, es todo el mismo ¿Es todo el mismo? Sí. ¿Cuánto se lleva Google de todo esto? Eh, ¿30? ¿40? Sí, un, ¿30? No, 20 o 30 20 o 30, bueno sí. El aplicador desarrolla una aplicación, valga la redundancia, el desarrollador desarrolla una aplicación, eso quise decir, eh, de, por ejemplo, no sé, el clima, un jueguito, lo que sea, lo sube a la tienda de aplicaciones eh, de Google, de Google Play, dice si este es un servicio pago o no, y allí se establece un, un contacto, en el caso de que sea pago, un contrato entre Google y este... Y este desarrollador, por medio del cual, eh, si la aplicación esa se vende, el desarrollador se lleva un porcentaje y Google se lleva otro entre el 20% y el 30% más o menos. Y la gracia de todo esto es que esto es de alcance universal. quiero claro, decir Cualquier persona un, puede bajarse esta aplicación en, en cualquier, cualquier parte del mundo. Así es como nosotros también eh, accedemos a un montón de aplicaciones hechas en, en diferentes partes del planeta. Exactamente. Últimamente creció mucho y también incentivado por por Google Argentina la cantidad de desarrolladores ellos dan un, una especie de soporte o un incentivo a que la gente desarrolle aplicaciones para la plataforma para la plataforma del, del, del buscador. Exactamente. Entonces ahora le están diciendo Entonces, que no le van a pagar. ahora lo que están diciendo es que van a dejar de aceptar aplicaciones pagas hechas en Argentina y que recomiendan que eh, o te o la transformes en una aplicación gratis o ...te las ingenies para mudarte de país, moverte de empresa... No, no, uno no genio ...sí... ...entonces no hay... no ...la, la carta no abundaba en, en detalles de por qué es que eh, Google había decisión. tomado esa decisión... ...no obstante, hay una, una página para desarrolladores específica... Sí. ...que eh, tiene un poco más de información y dice eh, exactamente... ...debido a las trabas que existen actualmente para efectuar pagos en Argentina... Ya no podremos pagarles a los programadores de google play que se encuentran en ese país raro raro eh, raro sobre el tema es así toda la todas las operaciones de compra de, y venta de aplicaciones se hacen en dólares si vos sí. compras una aplicación eh, de google lo mismo en el de apple lo mismo en, el, en un teléfono con windows phone o en, con windows 8 en la pc lo mismo con blackberry al menos con los nuevos si vos compras una aplicación o la transacción te lo muestra hace... en pesos, te muestra el precio en pesos en muchos casos, sí, pero, pero en realidad la transacción en dólares. La transacción en dólares porque estás negociando con Google en Estados Unidos. Si vos ves el si digamos, cuando te llega la factura, cuando sea el resumen de la tarjeta de crédito con la que pagaste, dólares. Es un costo en dólares. Exactamente. Dólares a los cuales se le aplica el 20% también como a todas las compras en el exterior, me imagino. Exactamente. O sea, pagás lo que dice, pagás lo que dice ahí, pero con eh, con un 20% extra. Así que la la excusa en teoría entre comillas de no te podemos pagar por el tema de las divisas y lo que a Argentina y el tema del cambio, qué sé yo, no estaría Es raro, es raro porque eh, no sería una excusa válida. El, como todos los como todo el, el movimiento de dólares se hace fuera de la Argentina y digamos de lo que se trata es de enviarle dólares del exterior a los desarrolladores basados en la Argentina, sí. eso no tiene ningún tipo de limitación. O sea, al contrario, digamos, no hay, el, el problema es sacar los dólares del país, no no traerlo. Igual también va en contra un poco de la política de Google de incentivo sí. de desarrollo de aplicaciones en Argentina. Sí. Vos hemos hecho muchas entrevistas con ejecutivos de Google y todo el tiempo hablan de la calidad del desarrollo, de la creatividad, del de digamos de, de todos un montón de, de, de jornadas y de acciones que están haciendo para para impulsar y para motivar a los desarrolladores para que hagan, lo hacen acá en Argentina, lo hacen en todo el mundo, obviamente, porque allá con les conviene, que haya muchísimas más aplicaciones en, en el google play que en otras que en otros Sto y eso es un, es una de las de las cosas que lo diferencian principio por ejemplo de apple digamos que tuvo un desarrollo de diseño de aplicaciones un poco más rápido no te digo mucho más rápida pero desde que apareció el, el apple store ya existía cuando apareció el google store ya tenía muchas aplicaciones obviamente sabes que programar para para iphone y para ipad es un es un punto interesante para los para los, para los desarrolladores de aplicaciones porque ahí hay hay mucho de lo que es el mercado de el mercado de compra de aplicaciones y demás, de aplicaciones gratuitas que después los puede comprar otra empresa, es una es una vidriera importante, pero ahí Google metió una cuña y trató de, de y creció un montón incentivando a los eh, a los desarrolladores para que hagan aplicaciones en su en su plataforma. Sería medio raro que ahora traten de traten de decirle, no, todo bien, pero no la hagas paga es la gratuita, poco raro. Raro. Es una pena además porque son muy pocos los países de América Latina en donde un desarrollador puede eh, meterse en el negocio de las aplicaciones pagas. Aplicaciones gratis se pueden subir casi de cualquier país, pero aplicaciones pagas había solamente a tres países, México, Brasil y Argentina. Argentina se queda afuera y ahora los únicos que participan con la posibilidad de vender aplicaciones pagas en Google Play son México y Brasil como esto fue un viernes a la noche todavía no, no ha sido posible hablar con nadie en Google que dé un poco más de detalles de qué es lo que de qué es lo que está sucediendo. No estarían hablando mucho la gente de Google. Sí, qué sé yo, fue un viernes a la noche fin de semana no laburan eh, hoy calculo que saldrá alguien a poner la cara y dirá bueno, ok ¿Habrá más información para este boletín? Más informaciones, explicarán un poco más cuáles son las las decisiones si fue una una decisión local si fue algo que viene desde arriba eh, ¿Y, por no, qué, ¿no? y por qué básicamente claro, digo por el momento está la está la, la excusa entre comillas del tema cambiario no parece eh, no yo la otra mayoría feliz la otra teoría que escuché no tiene que ver con el tema cambiario per se sino con eh, de la manera en que google le, le envía la plata a los desarrolladores que hasta ahora venía siendo con eh algunos algunos de esos correos privados que, que que te permiten mandar plata tipo de HL, y uno de esos. Sí, por no estoy, medio no, sí. No estoy diciendo que sea de HL, digo, es uno de esos. Un, correo privado, un correo privado internacional. Y sé que había gente que tenía problemas para eh, recibir el la tarasca. En todo caso es un tema de de hacer más eficiente el envío de los pagos, y listo quién lo sabe. Quién lo sabe. Bueno, informaremos. Ya que hablamos de aplicaciones, sí. ¿sabes que el otro día veía que había una aplicación eh, creo que estaba también para todos los no está hecha acá en Argentina, ¿no? Para todos los eh, para todas las plataformas que hizo un chaboncito de 26 años que se sí. llama Bicot, como un juego de palabras entre boicot y va a comprar y qué sé sí, yo, sí. que sí. tiene que ver con saber, es una aplicación que vos te la bajás al, tele, al telefonito y te permite saber eh el producto que estás comprando en el supermercado, ¿a qué gran grupo económico pertenece? Si uh, decís, viste que hay un montón de marcas que vos no sabés bien a quién perteneces, y qué sé yo, si es a una compañía que vos creés que, por ejemplo, no no protege el medio ambiente, sí. viste que hay grandes, grandes, qué sé yo, vamos a nombrar varios, pero no sé, desde... Monsanto, hasta Unilever, hasta Procter Gamble, que son grandes empresas que fabrican un millón de líneas de productos y vos por ahí estás comprando y no sabés a qué empresa Exacto. pertenece. Entonces vos y bueno, yo sé que esta empresa por ahí no cuida el medio ambiente No digo que sea el caso de las que nombré, pero digo... O, o sí, o simplemente... O no me gusta. No, te, no, no me gusta, gusta la cara del tiene, dueño, qué no sé porque yo. Porque tiene políticas, no, lolito, no sé sí. yo, políticas con las que no estoy de acuerdo porque alguna vez escuché que fabrican en... Eh, en Asia, utilizando trabajo de Forzado, menores, qué sí. sé yo, no sé, lo cualquier cosa. Bueno, esta aplicación te permite muy rápido, vos ponés la marca pistola y te dice ahí a qué a qué compañía per pertenece y juega, está con la cosa del boicot, de boicotear algunas empresas con las que vos no estés de acuerdo, sobre todo con temas de medio ambiente, me parece claro. que tiene que ver con esto. Y vos decidís si, si, si lo compras o no, básicamente. Si lo compras o no, exactamente. Bueno, vamos tenemos un blog en esta en este programa. Sí, exacto, ¿Es, claro. es cierto. Estoy... Se, llama, eh, se llama no, la dirección a la que uno tiene que tipear para poder acceder a él es www.controlz con las cuatro letras radio.com.ar y si no nos pueden escribir vía Twitter a controlz una sola letra radio. Bueno, vamos a ir a una tanda, vemos que un tremendo accidente más de 11 muertos en la ruta 95 en, en Santa, Santa Fe. Fe. Tremendo, las combis ahí Una combi y una camioneta Que chocaron de frente Sí, y quedaron hechas, bueno, pelotas claramente En tostados Tremendo Bueno, vamos a escuchar un poquito de música Una tanda y volvemos en instantes con más Control Z Hoy Coca-Cola da otro paso más hacia el cuidado del planeta Te presentamos la primera botella de bebidas Hecha parcialmente con plástico reciclado Participá del cambio reciclando Entra a coca-cola cocacoladeargentina.com.ar Y encontrá el centro de reciclado más cercano Coca-Cola escucha control z porque la vida no se puede deshacer pero sí la tecnología Se va a Bianchi, me dice el irreverente de Ricardo Sametal No, yo le tengo Absoluto aprecio y respeto Pero el chabón se esclavó, esclavó Cuatro pero goles en contexto, cinco minutos Papito, ¿sabes que hay algo que se llama contexto? <risa> contexto. Sí está bien, Nos comimos un par de goleadas, está bien Pero bueno, tiene que ver con que estamos peleando Cosas más grandes y está injusto Newells también, pero bueno El propio técnico de Newells Oloviso Rosario Gerardo Martino dijo que bueno, que esto no tenía nada que ver Que era... No no nos detalló bien Tengo que, lo reconozco, pero de ahí a pensar Que el rey Podría eh, podría La hinchada Le pediría que de alguna manera Se aleje de la institución no. estamos... Antes que se haya requerido Disculpa, no, no te quise ofender Eso fue mate Eso bueno, fue. Eh, Que, no, estamos que no estoy tomando el estudio claramente. Bueno, eh, problemas en boca Con la muchos dirigentes detenidos barras detenido, están hasta las manos Hacían un revoleo de carnets Truchos que no se puede creer Ojalá sirva de algo y, y toda esta movida judicial para en principio desbaratar alguna asociación ilícita que estaba relacionado con hinchas dirigentes y aparentemente hasta hasta policías que hacían toda una movida para truchar carnets y entrar vender entradas en forma non santa etcétera etcétera también es tan complicado la gente de racing que están eh, cuyos eh, hinchas en principio estarían apretando un poquito a sus jugadores para que no le ganen a Quilmes y que perjudiquen a Independiente en los próximos en las próximas fechas. Bien. Bueno, te cuento sí. te cuento que el otro día recibí una comunicación de Claro de nuestros amigos de Claro sí. que me decían que eh, habían hicieron una investigación sí. bastante exhaustiva en realidad, se la encomendaron a la empresa que sí, que es una consultora que mide eh entre las cosas eh, bueno, llamo Difícil. Mediciones. Mide <risa> mediciones sí, y, hace, me y analiza o sea, análisis. Sí, claro. Es una, pero, una consultora no, de mercado está, que hace encuestas ¿no? sí, y, y hace y relevamientos y además, de mercado. Y está muy especializada, por ejemplo, en eh, encuestas en punto de venta para tratar de medir cuánto efectivamente está saliendo un producto, etc. Exactamente. Bueno, en este caso hicieron una un análisis del de lo que es el mercado de la adopción y el uso de telefonía celular sí. y lo segmentaron... En, eh, en un montón de franjas etarias, mira cómo hablo, parezco eh, parezco del Indec, ¿no? Deciles franjas etarias, etcétera, etcétera. Bueno, hablo con propiedad, viejo, no, eso, está eso es. Bueno, ¿sabés que la, las redes el 31% de las, de los usuarios de telefonía celular usa redes sociales en sus teléfonos móviles? Sí. ¿Viste? Ahí tenés, bastante, ¿no? Es un numerito. La mensajería instantánea también tiene mucha Eh, mucha cantidad de uso 25% un, un cuarto de los, de los usuarios de telefonía celular en la argentina usan algún tipo de mensajero y gana eh, gana el whatsapp Aparentemente por, por goleada bien impresionante te, te eso, leo un eh? poquito de... el crecimiento, del crecimiento perdóname del whatsapp en whatsapp está que tarde bueno te cuento por ejemplo vamos a ver franja de 16 a 21 años dos cositas no sí. son los que más usan ese Sí y eh, usan mucho el teléfono son los que el, el, la franja etaria que mayor tiempo usa el teléfono en no los fines de semana y en la noche obviamente los pibitos están, están en fuego. Bueno, después tenemos otra franja de los 22 a los 25 años que también eh, tienen eh mucho Mucho consumo durante la noche y, los, Mucho y los, los fines de semana. Sí, y son los que más descargan eh, cositas gratuitas. Redes eh, sociales, el ringtone, el jueguito, el que te descarga. El que boludea. Con el, sí. Acá veo la franqueta tuya, de 26 a 30 años. No, no sí. llego todavía, ¿no? No. No. Eh, 26 a 30 años son los que más bajan ringtones, ring música, videos, están más por el lado musical, ¿Qué cosa que no tanto jueguito. Que tuvo su apogeo y murió, ¿no? El ringtone ring ya sí, está, ¿no? Sí. Sí. Pero digo, hubo una época en la que no solamente había empresas que ganaban fortunas vendiendo ringtones, sino que había una cosa muy loca, que estaba tenías el ringtone monofónico sí. y, el polifónico, el polifónico. y el polifónico. Y el polifónico era más caro porque... tenía, ah, tenía Era más, era más en musical, en digamos. En vez de tener, claro, un solo tono que que se repetía, que es tipo Código Morse, tenías una, una, una cuestión así medio midi. Era un midi de, en realidad sí. penoso, sí. un organito sonando sí. lamentable. Eh, Y él competía en las empresas para tener eh, lo más rápido posible el tema que se ponía de moda en el momento esto no estamos hablando hace 50 años sin hacer un poquísimo ayer nomás ayer nomás bueno tenemos otra franja Del 31 a 35 años sí. son los que más usan correo electrónico acá ya tenés una franja un poco más relacionada quizá con él con el mundo laboral sí. y, y además, hacen más uso del, del son heavy users del, del mail y además el mail está muy asociado Eh, por la gente joven eh, al trabajo y ellos digamos como, como método de comunicación eh, optan bueno era lo mismo que decíamos antes por el chat por eh, me. mensajero móvil el facebook y de hecho hay eh, muchos pibes parece una tontería le voy a decir pero digo para uno que ha, ha crecido con con el mail como método de comunicación básica de eh, digital digamos ¿Sí? No, ni lo tiene como una revolución con todo lo que significó no, no tiene ni bola no tienen mail ¿no? les parece una, una tontería bueno vamos ahí sigue ¿sí? a la franja a la franja que nos que nos compete de 36 sí. a 50 años a ver, mucho engancha, claramente mucho más cerca del 36 sí. que del 50 por supuesto de hecho apenas no orndo el 36 orlando eh, dice a partir de este segmento lo voy a leer puntualmente porque es el segmento que nos que nos compete sí, lento a partir de este segmento disminuye el conocimiento y el uso de la mayoría de los servicios ha sí. okay. <risa> o sea, empezado la decadencia <risa> tremendo nadie sabe nada Y este botón para esto para qué es bueno ...utilizan las redes sociales en el celular de manera ocasional... ...y a diferencia de lo que pasa en los rangos menores... ...el uso de las redes sociales es durante el día. el porque la noche se duerme, se señor. Se duerme, señor. señor el gordo se duerme. <risa> hay que dormir, al día siguiente que ir a trabajar... ...¿qué es eso de quedarse corto bueno, Y noche? utilizan en su mayoría eh, el sistema de abono... ...contra por ahí los otros eh, segmentos que utilizan más plan... ...para tener un poco más de control. Más plan prepago, claro. Claro, acá empieza con el tema de plan. Después de los 51 a los 60 años... Hay mucha descarga, de también vuelve la descarga la descarga de Ringtone Rington. y, y, y música, usan mucho mensajito. El SMS, ¿no? El SMS. Antes que un, un WhatsApp o un chat, eh, básicamente porque probablemente, digo yo, no han incorporado esa herramienta. Claro, es más y, fácil la, la adopción, del, del tiene mucho más, más años en el mercado el SMS que la Internet. Y además es universal, el SMS más allá de que... el Ahora ya ha pasado de moda y toda la ola. Con cualquier teléfono puedes mandar, mandar y se lo mandas a cualquier teléfono y sabes que llega sí. So. Bueno, claro. y o de casi, y de los 61 para arriba, digamos ahí eh, es el segmento que no en general no tienen internet en el teléfono celular o por lo menos si lo tienen no lo usan. Sí. Bueno, y hay mucho y el servicio más utilizado es el SMS seguido por el buzón de correo de voz que algo así directamente agarrás un pibe de 16, 17 años le preguntás por el correo de voz y probablemente no. Abre los ojos como el dos de oro, no sabe de qué le estás hablando. No, sobre todo porque eh, una gran contra que tiene usar un, un abono prepago como usa el piberío, vaya, que básicamente por una cuestión económica es que los mensajes que te dejan en el, en el correo de voz los pagás. Claro. Porque en re no pagás el mensaje, pero sí pagás el llamado al buzón para escuchar tu mensaje. Entonces, eh, no está nada bueno tener un, un abono prepago y que le deis un mensaje porque es le, cualquiera. Sí, le dejo un tip que funciona al menos con personal, calculo que con Claro y con Movistar también. Si necesitas escuchar tus tus mensajes de, de voz, ¿sí? ¿Te llamás a vos mismo desde un teléfono común? Y no digo y no querés gastar crédito de tu propio abono. Sí. Te llamás a vos mismo desde un teléfono común y cuando te atiende tu contestador, apretás eh, el numeral. Para, para, para repetirme Vos decís, Uh, me dejaron tres mensajes tengo... Quiero escucharlo Y no quiero gastar desde mi... No tengo crédito No él. tengo crédito Entonces te llamás a vos mismo De un teléfono fijo sí. O desde otro teléfono Sí Cuando te atiende el contestador Ya sea el genérico Ya sea el que vos grabaste Sí Apretás la tecla numeral Numeral Numeral Y ahí te reconoce como eh, Como que sos vos El que quiere escuchar Y te pide la clave Te para... pide tu clave Chao pum. Interesantísimo o sea, Eso es de James Bond oh. Eso es Bueno Hablando de James motorola le presentó teléfonos nuevos la semana pasada? Sí, dos estuve No estuve No, te lo perdiste Sí, iba a ir y Mul... después no pude, no pude Buen morfing ¿Bien? Sí ¿Nuestro amigo Ariel hizo un lindo evento? Hice un lindo evento Bueno Sí, además de los teléfonos amigos? y todo, la comida estaba muy buena ¿Vos vas a <risa> Bueno, <risa> presentó el de, el Razor de 1 y de 3 sí. En dos palabras, tan buenos Sí Listo, todos son... a la tanda <risa> son teléfonos eh, económicos dentro de su rango, uno del el de uno desde 900 P más o menos y, y otro el otro Milky. No, sí un poquito menos, 1000, 2003. 12003. Eh, la gracia del del de uno, sí. que es como el más llamativo es que tiene TV digital y analógica, las dos teles. Ajá. O sea, puedes ver la tele no solamente la digital con el sistema de televisión digital argentino, eh, sino también los canales analógicos mientras sigan transmitiendo. Y la gracia de todo esto es que no usan... Agarrás una... Azul TV, ponele. Más o menos. No, Azul TV. Agarrás Canal 9, Azul TV hace muchos años. Y pa. Okay. Eh, la gracia es que agarrás los canales y no pero no tenés la antena telescópica típica que te hace parecer que perteneces a la década del 80. Sí. Eh, como ofrecen, como tienen un montón de teléfonos con tele digital que hay en el país hoy, básicamente de Samsung y de Motorola, son las dos compañías que han han optado por invertir en esto ZTE tuvo algún modelo también Pero pero por ahora no Bueno, de 1 y de 3 ya sí, sea, se para, venden en el país eh, Arrancan ahora esta semana y la que viene Bien. La gracia del de 1 decía es que tiene la tele Y no usa la antena telegópica Sino que viene con un con un cablecito Que se enchufa al auricular sí. Y eso uh, actúa de tele Y si vos después querés seguir escuchando música Tiene a su vez un, una entradita Se lo conectas Y escuchas música y ves la tele Y sos feliz Sí. Bueno, el... ¿Tienen tecladitos de teléfonos? ¿o no, son no, no, no, son muy parecidos al, al, al Razer, Razer Sí, más al Razer Y e. Son como un Razer e, bien. Eh, Y chiquito Chiquitito Y tienen Android 4.1 Dice Motorola que se van a Actualizar sí o sí a Android 5 eh, En algún momento este año eh, Tienen un giga de RAM eh, Y nada, están bien Son económicos Pero están para Aparentemente para lo Para el precio que tiene son como muy competitivos Bueno, le mandamos un saludo a nuestro amigo Ariel Pérez De, de comunicación de Motorola De la mitad de Motorola Que está a cargo de los teléfonitos sí. Bueno, ¿en serio no te acordás de Azul TV? Me no pongo mal. Azul TV, Canal 9, ¿se acuerdan de Azul TV? Samuel Labeti Está, Samuel Labeto, está, para está bajando TV, por para Chicos, perdón eh, no. Canal 9 en un momento se llamaba Azul TV ¿O estoy loco? No, yo te creo me quieren volver loco Se ponen todos de acuerdo Me dicen que no para hacernos no, pasar por loco Rivera, que me dan que No, flaco, ahora te lo voy a buscar por internet Vamos, mirá Estoy tan desesperado que mandemos una tanda allá Y, y volvemos en instante controlzradio.com.ar Ahí en un ratito El audio de este programa para que lo bajen a sus tabletas A sus móviles, para que lo escuchen online Links de los temas que estamos hablando Y mucho más, ya volvemos pensaba que un iPod es una ave australiana y que Wi-Fi es un arte marcial, Escucha control Z y llamar a las cosas por su nombre. Regresamos después de un poco de rock, Control Z controlzradio.com.ar. Ricky, hablamos un poco de la nanotecnología, ¿te parece? No, oh, me encanta. ¿Te encanta? Pues ahorita ya estaba mirando que me llegó la información que pues, lo voy a leer porque esto es un, hay un programa NanoPymes que se llama que es de promoción. Sí. Eh a las empresas de nanotecnología en el país. Hay fondos, hay más de 19 millones de euros de, de fondos para para desarrollo de estos proyectos y está a cargo de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Sí. Respiro y sigo, junto a la Unión Europea, como decía, hicieron este programa que se llama Programa Nanopymes para eh, empleo y fortalecimiento de la competitividad en este sector. Pero bueno más allá del programa Nano Pymes y los 16 de los 19 millones de euros palitos euros que están eh, que van a estar a disposición para para incentivar a este sector. Vamos a hablar un poquito de nanotecnología, de qué es, de qué se está haciendo en el país en este rubro. Estamos en comunicación con Gustavo Fandinio de la empresa Nanotech. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Qué tal, buen día, ¿cómo les va? Un Bien. Saludo para ustedes y para toda la audiencia. Gracias igualmente. Bueno, igualmente. Vamos a a contar un poco qué hace Nanoteca, acá tengo algún algún resumen, eh por ejemplo, una de las aplicaciones es eh una pintura antimicrob viral. Microbial. Es, microbial, ¿está bien? Me correcto. imagino que significará más o menos lo mismo, microbial, sí, microbial, antimicrobial, correcto, ese es uno de los productos que hemos desarrollado a lo largo de estos años y que eh, la ventaja que tiene con respecto a otras pinturas es que logra un ambiente con mayor asepsia. De hecho, ya se ha pintado con esta pintura eh, parte del hospital Garrahan, ¿sí? eh, la zona de pediatría del hospital Santoyani, eh, empresas de alimentación y, y de otros rubros ¿sí? que logran mucha mayor asepsia en el ambiente utilizando esta pintura. Bueno, estaba yeah, para, yeah, vos me decís, eh, yo me imagino pintura y an, eh, que en pintura y nanotecnología y eh, matar a los a los virus y me imagino robotitos minúsculos comiéndose a, a los virus en las paredes de los hospitales. Bueno, eh, me no, imagino que no están así, no. así que explicáramos un poquito qué, qué es esto de de la pintura nanotecnológica. Bueno, te te cuento así como con la pintura en otras con otros productos lo que hicimos fue eh, asociarnos y armar este vinculación de empresas sí con empresas especialistas por ejemplo en este caso con una empresa fabricante de pintura de muchísimos que tiene muchísimos años acá en el país sí. y lo que hacemos nosotros es formular eh, nanoproductos uh -huh. y en este caso nano plata y el, uh, digamos, el know-how de cómo aplicarlo y, digamos, investigar a lo largo de los años cómo eso se puede aplicar en una pintura, ¿sí?, para mejorar, como dije, el ambiente aséptico. Lo Porque, perdóname es, la, sí. la plata es, eh, es, sí. un, es un, anti, un antibacteriano. Claro. Exactamente, que se viene utilizando desde la época de los romanos, utilizaban plata como este elemento antibacterial. Lo que pasa que al ser... A nivel nano Ajá. lo que tiene es una mayor reactividad y digamos vos pintas una pintura con una pintura antimicrobial y eh, la duración del proceso antimicrobial dura lo que te dura la pintura en la pared o sea dura permanentemente no ok o sea digamos lo que cambia es eh, la estructura si quieres de la de la pintura no solamente los componentes sino la manera en que la pintura está está herida a la pared y esa es toda la gracia de no en realidad la pintura Perfecto. es la, la cualquier es una pintura normal Ajá. para agregarle la nanoplata sí de acuerdo al, al, al proceso ideado por nosotros lo que hace es eh, digamos toda bacteria que toca digamos la pared eh, no es que la mata por eh, envenenamiento como hay otros procesos uh -huh. sino que lo que hace de alguna manera evita que la bacteria se alimente sí Ajá. ok y Okay. bien gustavo y, ¿y qué otra otra qué otra qué otro experiencia de nanotecnología que desarrollan ustedes en Nanotec o que se desarrolla en el país podés contarnos como para explicarle un poquito a la gente qué otro qué otro desarrollo se, qué otra aplicación de nanotecnología se da a nivel local bueno te cuento la nanotecnología al ser una eh, algo transversal puede aplicarse a diferentes este técnicas y a diferentes industrias de hecho Nosotros cuando empezamos con esto, con la, con la empresa, empezamos con un tema que tenía que ver con eh, la descontaminación sí de varios contaminantes, hidrocarburos, metales pesados, órganos clorados. Sí. Pero a lo largo de los años hemos ido desarrollando otra gama de productos que no tienen nada que ver con el tema contaminación, que son por ejemplo estabilizadores de suelos, eh, lo que ya hablamos del tema eh, antimicrobial, para, por ejemplo, pinturas, eh, ropa, calzado, eh, ropa, digamos, deportiva, eh, mitigación, como dije antes, de el tema de contaminantes, mitigación de arsénico en agua. Ok, esto lo que sirve es, es, esto, es, es con el mismo concepto, digamos, agregarle a los materiales tradicionales algún componente nanotecnológico que los los eh, los altera y los hace más eh, más eh, más viables en este caso. Sí, no es que los altere, sino que les da una adicional. Les agrega una propiedad adicional, no siempre en el caso de la pintura y ropa, calzado, eh, cosas para mascotas, etcétera, es la nanoplata, pero después tenemos otros productos como nanoy hierro, como nanoóxido de titanio, nano zinc, todas cosas que hemos desarrollado y, y patentado, digamos, los métodos de producción y aplicación de esos productos. ¿no? Por el, ¿Y el nanoyerro para qué sirve? El nanoyerro lo utilizamos eh, para el tema de remediación ambiental, para el tema de estabilizador de caminos, ¿sí? uh -huh. que se aplica de alguna manera, eh, digamos, en el caso de remediación ambi ambiental, con se utilizan como catalizadores, ¿sí?, y en el caso de, de los estabilizadores de camino, junto con un polímero, que hacen que los caminos, eh, digamos, sin adicionar suelos de otros lados, caminos naturales, tengan mayor real, eh, mayor este, resistencia a la compresión, por ejemplo. Ajá. Okay. bien Y siempre estamos hablando de nanotecnología, que significa que son eh, elementos digamos, microscópicos eh, súper pequeñitos, ¿no? Exacto, porque hacer... tenés una idea, un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, ¿sí? Y nosotros formulamos nanopartículas que depende el material, pero pueden ir de los 10 a los 100 nanómetros. Bien. ¿sí? Gustavo, me imagino que sos un... o ahí en Nanotec están estudiando permanentemente lo que pasa en el mundo de la nanotecnología a nivel global. ¿Qué es la cosa más, más que más te impresionó, lo más loco que escuchaste en algún, de alguna empresa a nivel global o a nivel local? no Pero digo que, que dijiste, wow, que te sorprendió y que esto realmente es el futuro, por acá va, o, o por su utilidad o por lo extraño del desarrollo, que te haya sorprendido. Bueno, mirá, de hecho venimos, hace dos semanas estuvimos en Washington, que hubo una, una un congreso de tecnología, sí que digamos a través de la Cancillería y la Embajada Argentina... En Washington este, fuimos invitados a participar como una de las tres compañías que fueron de Argentina, nosotros de nanotecnología y dos compañías de biotecnología. Uh -huh. Y la verdad que lo que nos sorprendió, de las cosas que más te llaman la atención, es lo que tiene que ver en nanotecnología aplicada a la medicina. Por ejemplo, el tema de eh, elementos para llevar eh, dro drogas oncológicas a donde están los tumores, y que entonces no tengas reacción adversa, por ejemplo, con la quimioterapia. Una cosa entonces, muy directa, que va muy muy focalizada, en este caso, donde está un tumor, por ejemplo. Exactamente. Y la verdad que lo que uno vio, y por ejemplo, le sorprendió, cuando ustedes empezaron hablando del tema de la Unión Europea, le sorprendió eh, gratamente, o nos sorprendió gratamente, que muchas de las compañías de afuera, o organismos de afuera, como la Unión Europea, la verdad que se llevaban una sorpresa cuando vinieron acá, de ver que había compañías, digamos, que estaban muy desarrolladas eh, con productos maduros en el mercado en el tema nanotecnológico. Bien, o sea, ya se están haciendo algún tipo de este desarrollo a nivel local. Exactamente. Bien. Bueno, Gustavo, muchas gracias por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Te mandamos Te un saludo. Era Gustavo fandinio de Nanotech, hablando un poquito de nanotecnología y todo este mundo diminuto, ¿no? Y tan, con, tanta, con tanta aplicación y con tanto con tanto futuro para, para desarrollo en un montón de cosas. De la pintura para el Garraham hasta eh, medicamentos bien puntuales para drogas oncológicas. Sí, incluso en tecnología hay muchísimas cosas que tienen que ver con la, la nanotecnología. Desde, por ejemplo, uno que se me, que me acuerdo ahora, la gente de IBM tiene un diseño de unos... Eh, microchips, sí. Que entre el microchip y el, la parte del ustedes saben que todos los microchips calientan, que da que Y tienen un ventiladorcito encima para enfriarlo. El cooler. El cooler. Eh, los más los más sofisticados usan un cooler pasivo que es como una especie mm, de árbol. Estamos en un terreno tremendo. Tremendo. Es como una especie de árbol metálico que hace que el calor se disipe sin ponerle un ventilador. Sí. Bueno, la gente de IBM hizo como un sistema loco que lo separa levemente la pastilla de, de silicio donde está el chip, del cooler y le, le agregan un, por, un par de cositas más y logran que haya una corriente de viento ahí adentro. Estamos hablando de... Un suspirito, no, un soplidito. No, es como cuando abrís una, una ventana de un lado y una ventana del otro y se, se crea una corriente de viento. Y se airea el ¿Y chip. Y se airea el chip solo. Bueno, el pasivo Es una cosa así. Exacto Bien. Pero eso tiene eh, Átomos de, de De tamaño Y todo eso se ha logrado En parte Gracias a la, tec a la -tec Tecnología Otro Otro Es una Una cobertura Para Ir Ok Vámonos Impermeabilizar sí. Componentes O ropa Sí eh, Búsquenlo Está hecho base De grafeno Que es una Es un material Basado en el carbono eh, Búsquenlo en internet Porque está Buenísimo En eh, es un material que es hidrófugo, ¿no? No, no se moja. Pero tipo, no se moja nunca, ¿no? No hay manera que se moje. Entonces, le vos le echas cualquier líquido. Y, y repele. Hay, repele. Vos ves como la gota de agua o de lo que sea. No es que cae, en se, la, eh, se, se, se, se empapa. Se empregne en la fibra, en sino la fibra que, y, la, que sino se que desliza. Se resbala. Bien. Y lo hicieron con unas zapatillas y el, el efecto es como muy gracioso. No se moja ni loco. Sí. Bueno, pero... vamos a escuchar un poco de música y se volvemos.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 vemos en control Z, recuerden triple ¿eh? control Z radio.com.ar en un rato van a tener toda la información, todos los links a todas las notas que hemos ido comentando en este y otro. Bueno, estoy viendo que acá un chabón en sí, un eh, chabón. el rigor informativo, ¿no? Por supuesto. En Alemania pagó, ya te digo, 671.400 dólares por una Apple 1, la computadora sí. fabricada por Steve Jobs en 1000 y Steve Jobs y Steve Bosniak el 1976. Sí. Yo récord récord para estas para estas computadoras que son casi un, un mamotre porquería. Sí. ¿no? Sí. yo yo yo para mí para mí para mí eh, no, no, no lo vale ni un poco, pero es una es un de colección sí. claramente, sí. nos están pagando el valor de No, pero aún así digo, pero no importa, vemos, así Cada uno si uno alguien plata el... hace lo que quiere. Exactamente, si alguien pone ese precio, y hay otro que lo paga, bueno. Si hay amor si hay amor tal cual. si nadie sale lastimado bueno también ya que estamos hablando de Apple hay un bastante bolón que entre comillas por unos mails que se filtraron de Steve Jobs, que tienen que ver con el tipo negociando el precio de, de los el departamento de juego de bien el departamento de justicia en Estados Unidos está haciendo una investigación porque en algún momento se dijo que Apple había eh, hecho toda una manganeta con algunos editoriales Linda, para. No para subir el precio de los ebooks Antes del lanzamiento del iPad sí. Y eh, lo que se filtró ahora Son algunos eh, algunos mails Que no vamos a leer porque es un embole Pero que eh, muestran un poco La faceta irascible Y mala onda de Steve Jobs Y la manera en que tenía de argumentar, ¿no? y, de argumentar y de apretar a la gente Sí te tiraba con la historia y los usuarios de Apple por la cabeza y agárrate te decía, pero vos sabés no sí. que tenga... bueno, vos viste, no estaba el iPad, pero vos sí. los, usuarios, los usuarios de iPhone, vos sabés quién soy yo. Sí. Un, wow. un ejemplo de eso, si quieren, fue cuando la gente de Palm sacó el, toda la línea pre con el sistema operativo Huevos, sí. eh, que muchos veían en su momento, aunque después se pinchó, como el principal competidor de el iPhone, porque tenía como una facilidad de uso similar. Um, en un momento la gente de Apple les dijo Che, pónganse las pilas porque nos están robando un, No solamente un par de ingenieros Sino que hay un par de cositas que no están bien Incluyendo que La Palma usará iTunes para sincronizar contenido sí. Bueno, hay unos unos mails eh, Que se, se hicieron públicos tiempo después eh, En donde eh, Steve Jobs le decía a Ed Colligan Que era el CEO de Apple Del CEO de Palm, perdón Le decía en el texto eh, mira dejate de joder con esto Soboleta. No, y le decía... No quiero tener que recordarte la diferencia de tamaño eh, de nuestras empresas. más larga? Y financieramente cómo influye eso. Básicamente lo que le decía es... Sí, te voy y, a destrozar. Sí, yo gano en un trimestre lo que vale tu, toda tu compañía en total. Con lo cual, no me jodas porque se pudre todo y te voy a... Digamos, la, la Borrar gran, del mapa ponerle Bueno, la gran bueno, nada nada que no sí, se supiera Este era un sí. tipo calentón eh, en, Engreído Con formas no del todo eh, Que para muchos eran un poco exageradas ¿eh? Era sí. un tipo medio irascible Calentón, etc Se filtraron unos mails y, y ahí estamos Bien. Otro que está prendido fuego es el amigo Kim.com sí. Kim El gordito, por decirlo de alguna manera Ese hacker alemán tan personaje, ¿no? Que hizo eh, en mega su plug. momento MegaBlob que lo, en su momento lo cerraron, tuvo un problema bárbaro, lo fueron a buscar el FBI a su a su rancho en, en Nueva Zelanda, era, sí, bueno, un, bueno, sí, rancho estamos hablando irónicamente porque era tiene Era un, un rancho, un rancho ¿tien? de, los, de una, una hacienda, ¿no? Sí, una un, hacienda, una pero una mansión mega. con todos los autos adentro, auto último de las marcas más más lujosos, un tipo que hizo muchísima guita, el FBI en su momento decía que se había había tenido ganancias por más de 500 millones vendiendo No vendiendo, pero usando esa esa red de intercambio de archivos en la cual, según lo acusaba el, el FBI, se intercambiaban archivos protegidos con la ley de, de con leyes de protección de derechos de autor y qué sé yo, lo tuvieron un poco en cana, después lo largaron. Resulta que el tipo este es realmente un personaje, si les interesa Eh, ya que hablábamos de Steve Jobs y hemos hablado de Bill Gates No lo voy a comparar Pero digo, en cuanto a personaje sí. El muchacho este es tremendo sí. La historia sí. es, el tipo es un alemán Que se cambió el nombre, se llama eh, Kim.com Kim. Pero se llama Kim.com Fue un el registro civil de Düsseldorf No, ponele, no sé De Alemania dijo, hola, yo me llamo Kim Schmitz sí. Y no me quiero llamar Kim Schmitz Quiero llamar Kim.com sí. Bueno, cuando se llamaba Schmitz Había tenido problemas legales tremendos sí. Había caído medio en cana Porque tenía un sitio pirata No era, es un personaje Tenía un sitio pirata y Después eh, jugaba con el valor de las acciones En un momento anunció Que no me acuerdo ya qué sitio tenía eh, Dijo, estamos en negociaciones Para ser comprados por Salasa Sí, se fueron las acciones Las acciones se fueron Era todo chabullo Súper barriba Él vendió todas las acciones que tenía La compañía estaba en el horno Se desplomó toda A los seis meses la cerró eh, Pero se había llenado de oro ...y obtuvo algunas unas, unas investigaciones... Sí. Por, ...por ese tema, básicamente... ...bueno, el tipo ahora lo que hizo fue hacer un sitio que llama Mega... Sí. ...que eh, funciona como un sitio de intercambio de archivos... ...pero donde toda la información va encriptada entre usuario y usuario... ...básicamente para que no pueda venir entonces, no decir, y decirle... Y ...yo eh, no sé loco. lo que pasa... claro Además, ...usted sabía que ese archivo estaba protegido por ley de copyright... ...no, no sabía porque está encriptado... Sí. entonces lo, ...y está invirtiendo muchísima guita y lo que quiere hacer es... ...básicamente eh, ir contra Estados Unidos a como de lugar... Ahora lo que en Twitter empezó a usar un sistema de contraseña con eh, con doble chequeo, ¿no? Te vos ponés la la cosa y después te hace te chequea con medio de un mensajito de texto. Te dice, bueno, realmente esos voces que está metiendo claro, la contraseña, papá. Ah, un mensajito de texto acá eh, o o chequean por este número que te mando por mensaje de texto en esta en esta confirmación. Como la como la tarjeta lo hace. Exactamente, como algunas transferencias bancarias en Argentina. Bueno, Este señor, Kim Dotcom, tiene, eh, tiene eh, registrado en Alemania un sistema de ese tipo a su nombre. Entonces dice, bueno, escúchame, Twitter, Facebook, todo eso, háganlo, yo no les voy a hacer juicio. Porque la patente es mía, pero... Ah, la patente es mía, pero yo lo que quiero es hacer bolsa a Estados Unidos y al FBI y a todo lo que me persiguen. Así que no les voy a cobrar, no les voy a hacer juicio, pero ayúdenme a bancar, a financiar mi defensa, mis abogados, porque yo quiero ir, esto es un tema de honor... Quiero ir contra todos los que me persiguieron. Así que estaba prendido fuego el amigo Kim. Personacho, Bien. personacho. Bueno, ya nos estamos yendo, me parece. Sí, ¿eh? una cosa más, eh, Microsoft tiene una nueva Xbox. Una Xbox nueva. Sí. ¿Sí. ¿Y está buena? Sí, parece que sí. ¿Sí? sí. ¿Cuándo la cuándo la, la podemos usar? No se sabe. Fin de este año, fin de este año. ¿La viste? No. Sí. sí. ¿Sí? ¿Y está buena? Sí. Es chiquita, más o menos. Bueno, mediana. Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Qué permite? Jugar. ¿Y qué más? Vertele. No sí. Sé. Vertele, separar. Separar no dice separar, dice Natalia, ¿en qué sentido usted dice separar la pareja? Ah, pero si la, la pareja, pareja, pero si la pareja juegan ambos al, a los juegos, ojota con eso. La, ¿Y si no, se calla uno y el otro juega y No lo... sean prejuiciosos porque más de la mitad de los gamers en el mundo son mujeres. Hay más mujeres jugando a juegos que hombres. Eso te lo dan todas las estadísticas sí, ¿Las chivas juegan acá algo no? ¿Juegan algún juego? ¿No? Ni, ni al Candy Crush No Ay, mueren la cara de superación no, Como no, si te digan no, Ay, saca ay, Por estoy favor Estoy leyendo por, y castigo para ah, Pero quién sos bah. De vez en cuando juega al Guitar Hero La señorita Yamila Betty Ah, ves, empiezan a aparecer ahora ¿ves? ¿ves? ¿ves? Digno a aparecer, de verse sí. Digno sí. de verse Qué linda La operadora, nada En todos los juegos que, Pero escuchame En todos no. de Harry Potter Todo eso que hay ¿Sabés la cantidad de cosas que hay? Con, bueno Mala vida. Okay. bueno nos control vamos. z radio puntocom puntuar nos vamos amigos hasta el lunes que viene a las 10 de la mañana cuando hagamos otro control Z chao adiós seguí escuchando control z en www.